verdad que, bueno, surgió por iniciativa de, del Club Atlético Hinojo y de la Delegación Municipal, eh, fuimos invitadas eh instituciones de Hinojo y de Colonia Hinojo, eh, y bueno, y ayer fue la primera reunión que tuvimos, muy amena, creo que hacía mucho tiempo que instituciones de, del pueblo no se juntaban por algo en común, eh, y eso fue una de las cosas destacables, eh, más que nada para organizar una fiesta popular para el pueblo que, ...que por ahí hace falta como para un comienzo de año y demás... Y renovar el espíritu... Eh, ...la verdad que, que fue muy, muy positivo lo de ayer. Bien, ¿y en qué han quedado a partir de este primer encuentro? Bueno, el primer encuentro sirvió para un intercambio de ideas... Eh, eh, para, ...para tirar eh, la idea de, de organizarlo el Puerto... ...y de ver eh, de qué manera se podía hacer... Eh, ...si bien hace mucho tiempo que no se organiza en el pueblo... Eh, hay mucha gente que ha tenido la experiencia de hacerlo hace unos años, y bueno, la idea era el intercambio de, de, de esas ideas, se cuenta con muy poco tiempo, pues eh, se quedó en que se iba a hacer los primeros dos eh, fines de semana de febrero, eh, entonces hay muy poco tiempo para organizarlo, y se quedó eh, eh, que se armaba una comisión organizadora entre todas las instituciones, ayer, eh, si mal no recuerdo, éramos alrededor de nueve o diez instituciones, eh, y bueno La semana que viene va a haber un, una nueva reunión y de ahí se irá avanzando eh, para esta organización de, de algo tan necesario para para el pueblo o, o como un puntapié para seguir organizando cosas también. ¿Cuántos años hace que no tienen cursos en Hinojo? Eh, creo que el último curso se hizo en el año 2005 en la plaza, en la plaza central de Hinojo, así que eh, alrededor de seis años con este. Bien, y en la reunión de este martes, eh, bueno, ¿dónde va a ser y a ¿Qué hora? Eh, se programó para el día martes eh, en el Fogón del Club Atlético Hinojo, que es una de las instituciones organizadoras y eh, una de, de, de las que eh, innovó con esta con esta idea. Eh, a las 20 horas, el día martes, eh, aprovechamos también para invitar a, a las instituciones que, que ya fueron invitadas de Colegio Hinojo, porque la idea era también hacer un, un curso compartido entre los dos pueblos, eh, un fin de semana en un pueblo y otro fin de semana en el otro, así que Eh, invitamos también a, a las instituciones de Cule de Hinojo por a, para seguir con esta con esta organización de algo tan lindo. Bien, ¿usted integra la comisión organizadora también? Sí, sí, sí, la integramos eh, todas las instituciones que estuvimos presentes y cuanto más se sigan eh, arrimando, eh, entre todos eh, eh, se seguirá sumando gente para para trabajar. Eh, estamos las instituciones de Hinojo, y bueno, aguardando que también se sumen eh, algunas más de Hinojo y y las que restan de y enojo que son unas cuantas. Uh -huh. Bien. ¿El problema mayor será el tema de, de, de los costos, por ejemplo? Sí, sí, se, se está intentando eh, encontrarle la vuelta como para, a, al ser... Eh, al, al, al pasar tanto tiempo de organizarlo, y por ahí los tiempos ser tan cortos, eh, tratar de que, de que sea, bueno, una fiesta resonante, pero también que, que no que no queden endeudados en los clubes, sino que sirva para un movimiento de dinero también en los clubes, como para eh, comenzar bien el año, y ofrecerle al pueblo una fiesta eh, gratuita, más que nada, eso eh, es lo que se quiere, lo que se quiere hacer. Bien, Ignacio, bueno, entonces recordemos una vez más la próxima reunión y la invitación que usted hizo. Bien, bueno, recordamos, la reunión eh, va a ser el día martes a las 20 horas en el Fogón del Club Atlético de Hinojo, están invitadas todas las instituciones de, de Hinojo y de Colonia de Hinojo eh, para organizar los cursos, el regreso de los cursos al pueblo, eh, para los primeros dos fines de semana, sábado y domingo de febrero del mes que viene.